A las 11 menos cuarto de la mañana vamos a saludar al diputado radical Javier Torrova. Buen día Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día Juan Pablo, ¿cómo andas Bien, acá estamos. Bueno, bueno eh, queremos ¿no? conversar un, un par de temas que están en la agenda, un, algunos locales, otros nacionales. En principio eh, el bloque legislativo ha decidido rechazar este decretazo del presidente Millet respecto a la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué razón? Bueno, a ver, eso tiene que ver con lo que es el cumplimiento de la, de la Constitución Nacional. El rol del, del presidente de la Nación es nominar a ministros para la Corte Suprema y después hay un trámite que está previsto en la Constitución, que es que el Senado, eh, con dos terceras partes de los votos, le tiene que dar el acuerdo. Entonces, esta, esta designación por decreto, eh, bueno, implica digamos, violar la división de poderes, afectar el sistema republicano... Eh, y yo creo que no es bueno no es bueno para, para la credibilidad del ese sistema judicial porque aparte son jueces en comisión son transitorios no yo creo que es algo totalmente eh, digamos desacertado ya se había planteado en su momento eh, en la época de macri también había pasado algo similar y finalmente bueno este dio dio marcha atrás y, y se siguió el trámite este parlamentaria correspondiente te, te sorprendió ¿Que mire haga esto o, o la verdad lo, lo consideras parte de, de un escenario que más o menos se viene dando también en otros aspectos no a ver a, a, yo particularmente no no, no, no no me lo imaginé digamos pero pero tampoco, tampoco me sorprende porque eh, digo, eh, mi ley se presenta como, como, como un libertario pero la realidad es que desde, desde lo político es digamos es conservador y, y es autoritario está todo se viene viendo con, con, con distintas cuestiones este eh, con, con los d eh, bueno en fin, en fin con, con distintas acciones uno viene viendo eh, digamos estas características incluso una, en, en, en la relación por ahí en la, en la virulencia y una agresividad que tiene crítica periodista bueno en fin hay, hay un montón de cuestiones que, que hacen que hacen pensar de que bueno que realmente es digamos autoritario ¿Y, y qué pensás de que ese autoritarismo le haya sido facilitado por la oposición por el radicalismo puntualmente que te pregunto que es tu sector político Mirá, a ver el el, el el radicalismo yo creo que como todos los partidos políticos a nivel nacional tienen tienen crisis profunda no no es el único que lo tiene lo tiene pro como fue dirigente lo tiene este el, el, el, el bueno el justicialismo ni hablar el, el, el, el, la, la crisis que tiene. Eh, entonces bueno eh, digo ahí por ahí este eh, aprietes a, a, a gobernadores legisladores tal vez de alguna provincia este terminan votando algo este por eh, por, por obtener algo nación eh, bueno yo creo que, que, que es parte de la, de la crisis generalizada que vive que vive sí, la política Sí, javier está bien eh, de acuerdo pero las facultades delegadas y la mayoría de las eh, de las decisiones que el gobierno ha podido tomar más allá de la crisis de representatividad y de los partidos, todo eso es verdad, pero ha habido una suerte de columna vertebral de la UCR bancando ahí, y por supuesto, como vos decís, hay sí, gobernadores... El, el sí, radicalismo, el radicalismo ha tenido dos facciones, digamos, eh, una que lo ha apoyado y otra que se ha manifestado, eh, eh, digamos, en contra, de hecho... Eh, bueno, digo por la provincia de La Pampa, legisladora nacional de Marcela Coli, sí. y bueno, está dentro del, del, del bloque que encabeza este Facundo Manes eh, y es muy crítica, digamos. A, sí, sí, muy crítica, a, a, a sí. todas estas cuestiones. O sea que eh, digo el, el el radicalismo pampeano está eh, está bien planteado, digamos, con, con respecto uh -huh. a estas a estas cuestiones. Bien. Y después, bueno, uno he, he escuchado digo, también uno, un, dirigentes del piensa, radicalismo por ejemplo, este DNU, sí. bueno sí a ver, los, los DNU eh, son excepcionales y ¿sí? cuando es imposible este, seguir lo, lo, los trámites parlamentarios para situaciones este, extraordinarias eh, no pueden eh, referirse a determinadas materias como penal electoral tributaria régimen de partidos políticos eh, pero el, el, digo, el, el DNU en principio que son son facultades que le corresponden a la cámara al, al, al poder legislativo y como es imposible que el Poder Legislativo se reúna, lo hace el Ejecutivo. Pero esto después tiene que ir a la Cámara, y la Cámara eh, lo tiene que eh, ratificar, llamémosle de alguna manera. Eh, digo, para que ustedes den una idea, aproximadamente hasta que terminó el mandato de fonsín la historia argentina reconocía unos 30 de Neu, aproximadamente, sí, sí, pues, que eh, sí. la, la Corte Suprema los había ratificado pero este tipo de decreto no estaban en la Constitución. Cuando se hace la reforma del 94, este era un tema que a Alfonsín eh, le preocupaba mucho, porque Menem había dictado aproximadamente unos 500 DNU. Eh, entonces se incorpora en la reforma del 94 y se le imponen este, muchas muchas restricciones, digamos. Eh, en el año 2001 hubo un proyecto que presentó Terraño y Cristina Fernández de Kirchner, en donde, eh, bueno, justamente se eh, se fijaba cuál es el procedimiento que tenía que seguir tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y qué es lo que se fijaba, que las dos cámaras tenían que eh, ratificar el DNU. O sea, este era el proyecto originario, que es algo totalmente lógico, porque, porque si estamos hablando que son facultades que le corresponden al Poder Legislativo, lo natural es que las dos cámaras lo ratifiquen. Después, finalmente, en el 2006, cuando ya estaba en el gobierno, cambia de postura. ¿Y qué es lo que este, termina saliendo? Y, ¿Qué es lo que dice la ley actual? Que este eh, mientras ninguna Cámara lo, lo rechace, está en vigencia, y con que un, una sola de las Cámaras, ya sea diputados o senadores lo ratifique, después queda vigente. Sí, ¿Está? sí. Lo cual es, o sea, hoy mi ley está eh, usufructuando eh, esta normativa, que yo creo que es totalmente equivocada, de la época del kirchnerismo, para hacer lo que está haciendo. Javier, ¿y...? consulto eh, bueno el gobierno nacional viene viene contra digamos contra los derechos adquiridos de, de, de este inclusivos contra la cultura contra las universidades y hemos visto que eh, ha, se ha frenado en cierta medida cuando ha habido alguna manifestación multitudinaria que le ha puesto por ahí un freno no que eh, Pero suponete que en este caso de los de, del decreto este, habilitando a estos dos jueces en comisión en la Corte, eh, no recule, siga para adelante, porque puede llegar a hacerlo, porque la, la, la experiencia empírica sí lo indica. Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría con el radicalismo, con la oposición? ¿Qué, ¿Qué acciones pueden llevar adelante para no permitir esto? Bueno, yo creo que hay eh, digo dos vías. Eh, una es que eventualmente que haya planteos judiciales Que haya planteos judiciales y que, eh, digo, algún organismo judicial frene esto eh, Esa es una alternativa Que si me ocurre que es algo viable justamente Porque el procedimiento que se está haciendo es un procedimiento al margen de lo que fija la Constitución Entonces eso es una, una alternativa eh, La otra alternativa es que los pliegos de estos dos jueces están en el Senado ya hace aproximadamente un año, y el Senado no se ha expedido. Yo creo que el Senado debería expedirse eh, y debería rechazarlo, porque digo que estamos hablando sobre todo el hijo, que es alguien que no tiene eh, aptitud moral para, para desempeñarse en el cargo. Entonces, este bueno, el, el Senado yo creo que lo que corresponde eh, es que se expida en contra. Obviamente hay que ver qué es lo que pasa porque bueno, todos son negociaciones este, se hablaba de que senadores este, kirchneristas habían firmado el pliego se hablaba de que había una negociación este que no salga ficha limpia a cambio de la designación de los jueces bueno, son todas cuestiones que nosotros este, eh, no, no sabemos son cosas que se comentan eh, pero bueno, yo creo que eh, también sería bueno que el Senado eh, acelere los trámites y, y rechace los pliegos de estos eh, eh, de, de estos dos jueces uh -huh ver te cambio de tema un poquito. Bueno, eh, resurgió el tratamiento de Medanito, por lo menos, eh, en, en cuanto a lo político, a lo, a lo mediático, con el desembarco del Intendente de 25 de mayo y gremios en la legislatura. ¿Ustedes sostienen la misma posición que a fines del año pasado? Mira nosotros desde octubre del año pasado venimos a una posición eh, clara, que es que eh, antes de que se haga la ley tenemos que tener todos los estudios técnicos y... Eh, para poder tomar decisiones fundadas en cuanto a tres temas básicos que tiene que tener la ley. Uno es el porcentaje de regalías, actualmente eh, la empresa paga a PCR el 34% de regalías, eh, se habla de bajarlas al 15, al 20, es decir que serían este, eh, ingresos este, por varios millones de dólares menos para la provincia de La Pampa, eh, bueno, eso hay que decirlo de manera eh, fundada, en función de estudios técnicos. La otra cuestión es el bono ingreso. Estas son este, licitaciones, a, a, digo, concesiones a, a, a largo plazo, generalmente son a 25 años, con posibilidad de prórroga de, de, de 10 años más. Eh, y bueno, cuando una empresa arranca, eh, paga bonos elevados, digo, de 50 millones de dólares, 60 millones de dólares, bueno, hay que ver de cuánto va a ser ese bono. Obviamente, según la potencialidad productiva de yacimiento, es el bono que se, que se puede pedir. Eh, y la tercera cuestión es el plan de inversiones es decir, este eh, la provincia de la Pampa tiene que eh, definir qué inversiones quiere que se hagan en el en el qué inversiones quiere que se hagan en el área, en qué plazos la, la va a pedir. Y para todo eso hay que tener, digamos, estudios eh, estudios técnicos, no no uh -huh. no se puede este, hacer por, por lo que a uno le parece o a otro le parece y y, y no tener la debida de fundamentación. El gobierno insiste en que el informe que Elaboró, tiene más información incluso que lo que podría tener el Data Room y además hace notar el costo que tendría eh, realizar el Data Room de unos 400.000 dólares. Eh, cu ¿Cuál es el argumento del radicalismo frente a ese planteo oficialista? Bueno, a ver, el, en diciembre hubo una sesión extraordinaria, eh, ahí nosotros tuvimos acceso al, al expediente, eran cuatro cuerpos del expediente este, que estaba en la, en la Secretaría de Energía y eh, había alguna conclusión de algún estudio pero no había ningún estudio incorporado eh, el creo que fue el 14 de febrero nosotros nosotros tuvimos acceso porque el ejecutivo lo mandó a la cámara eh, este este informe al que al que vos te referís este informe en realidad data de fecha 1 de octubre ¿está? nosotros sí. no sabemos por qué este informe eh, no se incorpora al expediente ...no sabemos por qué este informe no nos lo dieron antes... ...porque estamos hablando de cuatro meses y medio... ...es decir, todo octubre, todo noviembre... Todo ...es decir, a ver si entiendo... Enero eh, ...y mitad de febrero... Claro, el, el, el, ...el informe estaba que... estaba hecho en octubre... ...y ustedes no tuvieron acceso hasta este momento, digamos... ...así Exactamente. es... O ...exactamente, cuatro meses y medio después... ...estamos teniendo acceso a este informe... ...que por lo que nos dicen es superior a ...pero bueno, lo, lo, lo estamos analizando... Uh -huh. bien ...porque eh... aparte digo, es un informe técnico y eh, la sí, sí. Es que ninguno de los diputados calificamos en eh, digo para, para hacer este análisis técnico porque esos eh, son informes que, que hay que consultar a geólogos este, a, a especialistas en petróleo y demás bien y eh, eh, temen en este sentido que el pro que todavía es socio del radicalismo en juntos por el cambio eh, dé un paso para el lado del oficialismo y En este tema puntual, claro, estoy hablando. A partir de lo que pasó, bueno, el, el año pasado, donde el propio bloque del PRO quedó un poco roto, pero ahora todo parece... No, ¿no? A ver. yo, a ver, el, el, el, el, el, el, el, el PRO en realidad se había comprometido simplemente a dar quórum eh, para, para tratar el tema. Eh, pero hemos tenido reuniones y yo creo que este, el, el, el PRO no va no va a cambiar su... Eh, su, su, su posición dio la, la fundamentación por lo que hemos conversado eh, coincide con la nuestra eh, y yo no creo que los que los diputados del pro se vayan a dar vuelta bien y, y te hago una pregunta final de que a lo mejor media politiquera y especulativa pero es algo que está rondando en algún momento dirigentes del radicalismo se Le abrieron un poquito la puerta a Tierno para que, que se sume a una gran alianza, mirando más al 2027 posiblemente que, que a estas elecciones legislativas. Incluso en algún momento, si mal no recuerdo, vos mismo dijiste que bueno, que era una cuestión a analizar, no no lo descartaste. En las últimas horas se supo de un acuerdo de Tierno con Juan Schiaretti. es ¿Ese movimiento de comunidad organizada crees que aleja a Tierno de la UCR? Mira, yo a ver particularmente creo que eh, ideológicamente eh, digamos el díaismo está lejos de la, de la unión cívica radical eh, yo creo que digo, soy partidario de hacer este, frentes electorales eh, si hay eh, digo, coincidencias mínimas este, eh, programas en común etcétera eh, la realidad es que con comunidad organizada viene habiendo coincidencia en la legislatura. Eh, sobre todo para poner un freno al, al oficialismo. Eh, digo esto porque porque el, el, el partido justicialista en la provincia de La Pampa estaba acostumbrado a que todos los proyectos que presentaban pasaban por la Cámara y salían porque tenía mayoría. Esto ha sido así históricamente. Eh, la última elección estableció una paridad, es decir, 15 diputados justicialistas y 15 diputados de toda la otra de todos los, los otros partidos de la oposición. Justamente como todos estos todo otros partidos de la oposición históricamente habían sido dejado de lado, los proyectos no se trataban, etcétera. Bueno, es bastante natural que hagan este, una suerte de, de, de causa en común eh, para, para hacer fuerza frente eh, frente al, al, al oficialismo y, y frente a determinados temas. Bien. Porque una cosa son por ahí las Eh, digo, estas coincidencias este, parlamentarias o que se pueden ver en, en la legislatura eh, Y otra cosa distintas son eh, políticas de, de, de alianza a futuro uh -huh. Eso aparte es algo bastante lejano Porque ni siquiera sería para estas elecciones de 2025 Recién sería para 2027 Yo creo que es, es, no tiene ningún tipo de, de sentido ponerse a, a especular en qué va a pasar en 2027 Porque es, es muy incierto el panorama, tanto a nivel local como provincial y nacional. Eh, Javier, yo por ahí lo que veo eh, es que los tiempos de, de, de la política eh, no, no coinciden generalmente con las urgencias de, de, de las comunidades. Porque yo estaba pensando ahora, mientras hablabas el tema de, de 25 de mayo, de Medanito y demás... Y, y me hacía eco de, eh, digamos, las organizaciones sociales y gremiales y la propia sociedad de 25 de mayo, que está pasando una, una situación eh, complicada a raíz de, de esta cuestión porque hay un montón de puestos de trabajo que eh, están, digamos, en peligro. Y por ahí eh, los tiempos se van alargando en la política porque tienen que analizar que los geólogos y demás... y Y, el, y la gente está esperando una solución que la necesita bastante rápido porque si no después llegan de manera muy tardía vos no no no no ves estas cuestiones también no las notás? mira a ver todos los temas que nos llegan nosotros sólo lo tratamos con la mayor celeridad eh, y con la mayor urgencia sobre todo si son temas este, eh, digamos como este ahora bien este es un caso en donde la concesión eh, vence el 18 de junio de 2026 O sea que falta eh, casi un año y medio, te diría, para que termine el actual contrato. ¿sí? Entonces, digo, eh, también hay que ver si el actual contrato le impone determinadas obligaciones a la empresa, hay que exigirle que cumpla con esas obligaciones, ¿cierto? Porque si no, digo, ¿para qué para que se hace una licitación? ¿Para qué se firma un contrato? ¿Para qué se le adjudica una empresa? Digo, la empresa, por ejemplo, tenía la obligación de hacer expl explotación secundaria del yacimiento y no lo está haciendo. ¿Verdad? Ah, entonces, bueno, yo creo que también la autoridad aplicación correspondiente tiene que exigir a la empresa que cumpla. Eh, porque si no, digo, es estamos todos sujetos a eh, extorsiones de la empresa que quiere que le, que le renueven bajo determinadas condiciones, porque si no, es que no hace, no hace inversiones. Y eso no puede ser. Ah, entonces, yo creo que cada uno tiene que cumplir con su función nosotros qué es lo que tenemos que garantizar el mejor contrato para la provincia de la pampa ¿Por qué? porque esta es la mejor área que tiene la provincia de la pampa el área estrella y bueno y justamente estamos hablando de eh, digo de una concesión a 25 años con posibilidad pro de 10 más y básicamente eh, digo dentro de 35 años no, no no seguramente ya no va a quedar más eh, más petróleo en la provincia de la pampa este es el contrato más importante de toda la historia de la provincia de La Pampa. Nunca la provincia de La Pampa va a firmar un contrato tan importante como este. Entonces, bueno, nosotros tenemos la responsabilidad de, eh, digo, de hacer las cosas bien. y No nos podemos dejar ni, ni amedrentar, este, ni tomar decisiones este, eh, apresuradas o que le causen perjuicio. Porque, digo, si tomamos malas decisiones, estamos hipotecando el futuro de, de, de la provincia de La Pampa. Javier Torroba, gracias. Y si quieres agregar algo más, por supuesto te escuchamos. No, no, no, gracias a ustedes y bueno, y muy buen día para para toda la audiencia. Gracias de vuelta, Javier Torroba es el diputado de la UCR, diputado provincial y abordaba varios temas. Por un lado, Eh, ve muy lejana una alianza con Tierno, en algún momento hay dirigentes que lo dijeron como que era más posible, más cercano, y por otro lado el radicalismo no solo sostiene su posición sobre Medanito, sino que está chicaneando al PRO y le está pidiendo que no se den vuelta.